nueva edición de su programa la verdad una alternativa en la radio 107.5 fm de puente alto es un verdadero placer nuevamente estar con ustedes cuando el clima está muy agradable noches frescas eh, un, un clima otoñal temperaturas ideales eh, mínimas no muy bajas pero hay que hay que abrirse un poco y y las temperaturas de, del mediodía son muy agradables, eh, no nos podemos quejar en realidad, tenemos un clima privilegiado. Eh, si a ustedes les parece, mis queridos auditores, para entrar en materia, eh, para entender el contexto en que nos encontramos un poco, eh, les quería compartir eh, un audio que me parece muy, muy significativo. Impactante. Se abren las profundidades del mar. Amigos, algo extraño está aconteciendo en el fondo del Océano Pacífico, y según algunos científicos, podría ser el aviso de que un mega terremoto está por azotar la Tierra. Estados Unidos, costa de Newport, Oregon, Océano Pacífico. Un equipo de científicos acaba de descubrir en el fondo marino un enorme agujero del cual está brotando un líquido cálido y químicamente distinto al agua. Algo nunca antes visto E incluso lo han denominado El oasis de Pitias En honor al antiguo oráculo griego Que profetizaba Asimismo, este líquido caliente Ha emergido justamente En donde chocan dos placas tectónicas Por lo que los especialistas Han indicado que esta sustancia Que contiene cantidades extremas De poro y litio Puede ser una especie de lubricante tectónico Aumentando así el riesgo de que la placa sobre la que se asienta se mueva bruscamente, lo que generaría un terremoto de gran magnitud de más de 8 grados. Eso es algo que nunca se había visto y que yo sepa no se había observado antes, explica el científico Solomon al referirse a las burbujas de metano. Además, según un ecuático, el objetivo principal de matar a la población. Y eso ustedes no tenían por qué creerlo. Pues bien, ahora hay evidencias científicas de eso que dijimos en, un, en algún momento. Estas son noticias de ciencia, de revistas científicas, respaldadas por científicos. Los médicos oncólogos están dando la voz de alarma. Los refuerzos de COVID, que son las vacunas de COVID, parecen estar desencadenando metástasis paciente tras paciente en remisión estable experimentan ahora de repente una recaída explosiva desencadenando la aparición de nuevos tumores apenas unos días o semanas después de verse obligados a recibir un refuerzo las tasas del cáncer aumentaron desde la introducción de las cabinas de las vacunas covid y ahora es una de las tres principales causas de muerte prematura entre los adultos más jóvenes una tendencia que a su vez se está reduciendo la esperanza de vida en los Estados Unidos. Estamos refiriéndolo a Estados Unidos, pero eso mismo va a pasar acá. ¿Por qué nos referimos a Estados Unidos? Porque allá se hicieron las pruebas científicas, acá los científicos no, no hacen pruebas. Las principales causas de muerte del 2021 fueron las cardiopatías, o sea, enfermedades del, del corazón, y el cáncer, ambos posibles efectos secundarios de las vacunas COVID. El doctor Angus Daglish profesor de ecología de la Universidad de San George de Londres advierte que los refuerzos de COVID pueden estar provocando cánceres metastásicos agresivos. Las investigaciones demuestran que la proteína de la espiga, ¿se acuerdan que hablamos de esa proteína? La proteína espiga, que era en fondo la, la principal, eh, diría yo, herramienta o, o arma del, del, de la vacuna la proteína espiga del SARS-CoV-2 anula el 90% del mecanismo de reparación del ADN en los linfocitos, en el mecanismo eh, de defensa digamos del sistema inmunológico un tipo de glóbulo blanco que ayuda al organismo a combatir las infecciones y las enfermedades crónicas, incluido el cáncer este, acuérdense que el ARN mensajero tiene la particularidad de modificar el ADN y ahí lo estamos viendo las tasas de cáncer aumentaron desde la introducción de las vacunas de COVID y es una de las tres principales causas de muerte prematura entre los adultos más jóvenes y una tendencia que a su vez está reduciendo la esperanza de vida en los Estados Unidos como oncólogo en ejercicio estoy viendo como personas con una enfermedad estable progresan rápidamente después de verse obligadas a recibir un refuerzo normalmente para poder viajar claro, las personas que viajan tienen que ponerse una vacuna normalmente incluso entre mis contactos personales estoy viendo una enfermedad basada en células B después de los refuerzos tengo suficiente experiencia para saber que estas no son anécdotas casuales los informes de supresión inmune innata después del ARN mensajero durante varias semanas encajarían todos estos pacientes hasta la fecha Tienen melanoma o cánceres basados en células B, que son muy susceptibles al control inmune. Entonces. Y eso es antes de los informes de supresión de genes únicos. Supresores del, por ARN mensajero en experimentos de laboratorio. Sus preocupaciones aumentaron aún más cuando su hijo desarrolló una miocarditis después de recibir un pinchazo que no quería, pero que necesitaba para trabajar y viajar. Un amigo de su hijo de unos 30 años sufrió un derrame cerebral después de esa inyección y un familiar desnudó de un colega cercano murió de un ataque al corazón a los 34 años después de su inoculación esto podría explicar el espectacular aumento observado en las muertes de atletas jóvenes que fueron pinchados simplemente tienen más receptores ACE2 que se unen a las proteínas de punta creadas por el pinchazo pruebas científicas de la que inyección COVID causa cáncer. Ya en agosto del 2022, The Exposed uso de relieve las pruebas científicas que demostraban que las inyecciones de COVID pueden provocar cáncer de ovarios, páncreas y mama y que se están produciendo un encubrimiento monumental para suprimir las consecuencias sobre la salud de las mujeres. Las investigaciones demuestran que la proteína de las espiga del SARS-CoV-2 anula el mecanismo de reparación del ADN en los linfocitos un tipo de glóbulos blancos que ayudan al organismo a combatir las infecciones y las enfermedades crónicas. La doctora Ute Kruger, patóloga sueca, investigadora y médico jefe de la Universidad de Lund, también observó una explosión de cánceres que avanzan rápidamente a raíz de las infecciones de covid Por ejemplo, observó, los pacientes de cáncer son cada vez más jóvenes. El mayor aumento se registra en las personas entre 30 y 50 años. El tamaño de los tumores es mucho mayor. Históricamente, en el momento del diagnóstico de cáncer se solían encontrar tumores de 3 centímetros. Ahora los tumores que se están encontrando son regularmente de 4 a 12 centímetros, lo que sugiere que están creciendo a un ritmo mucho más rápido de lo normal. Cada vez son más frecuentes los tumores múltiplos de varios órganos. La recurrencia y la metástasis están aumentando. Kruger señala que muchos de los pacientes con cáncer que está viendo estuvieron en remisión durante años, solo para verse de repente acosados por el crecimiento incontrolable del cáncer y la metástasis, poco después de la inyección COVID. -19. Turbocánceres, como los llama Kruger, no pueden explicarse por el retraso en las pruebas de detección del cáncer debido a los bloqueos y otras restricciones de COVID, ya que esos días quedaron atrás. Los pacientes, a pesar de tener acceso a las revisiones médicas, como en años anteriores, aparecen con crecimientos tumorales exacerbados, y ella cree que esto se debe a que los cánceres están siendo turbocargados por las inyecciones tumorales. De resulta que, que como se detalla en cómo se ocultan las muertes por cáncer causadas por las inyecciones el análisis de los datos del informe semanal de morbilidad y mortalidad MMWR de Estados Unidos sugiere que los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos estuvieron filtrando y rediseñando las muertes por cáncer común como muertes por COVID para eliminar la señal del cáncer la señal se está ocultando mediante el intercambio de la con la causa principal de muerte vale decir, no sé si me entendieron lo que acabo de, de leer eh, están en el fondo los, los que llevan las estadísticas a los centros para el control de las enfermedades están modificando las estadísticas y los que mueren de cáncer los ponen como que murieron por COVID Entonces, claro, cuando mueren por COVID, bueno, le echan la culpa a la, a la peste. Pero al morir de cáncer, tendrían que echarle la culpa a la vacuna. Y eso es lo que ellos quieren esconder. Entonces, eso me pareció tremendamente importante eh, compartirlo con ustedes, mis queridos auditores, porque resulta que esto que dijimos hace un tiempo atrás, entonces está dando. Ahora, cambiamos un poco de tema. A toda costa, Estados Unidos cree que debe hacer algo, lo que sea necesario, para evitar que el Estado de Israel ejerza sus derechos soberanos bajo el liderazgo restaurado por Bibi, de Bibi, que es eh, Netanyahu, por si acaso. A Bibi es el, eh, el diminutivo que le dicen, o el, o el, el sobrenombre que tiene Netanyahu para equilibrar entre los mil millones de oro de Occidente liderado por Estados Unidos y el entente chino-rusa en la nueva Guerra Fría, en lugar de decidir de manera decisiva ponerse del lado del primero contra el segundo. Más inmediatamente su estado profundo quiere que Israel arme a Kiev, lo que el propio Bibi, o sea Netanyahu, advirtió a principios de este mes que podría catalizar abruptamente una crisis con Rusia en Siria abriendo así un segundo frente en la campaña de contención de Estados Unidos en toda Eurasia Eurasia es, le llaman Eurasia a todo el centro que está justamente la zona de Medio Oriente que es donde la zona de conflicto en general la zona que Ellos quieren apropiarse porque están las riquezas del petróleo. Eurasia es el límite entre y Europa. O sea, en buenas cuentas, el Medio Oriente. No hay otra forma de describir los últimos acontecimientos de Israel. Que no sea como una revolución de color se refiere al uso de protestas armadas para lograr ajustes al régimen o cambio de régimen y o reinicio del régimen, reforma constitucional de gran alcance destinada a debilitar el Estado, normalmente a través de un federalismo identitario y del tipo bosnio. Aquí están diciendo que estas movilizaciones que había en Israel contra Netanyahu habían sido provocadas por Estados Unidos. Estados Unidos es un aliado de de Israel y, y, y especialmente de Netanyahu, pero Biden no tiene la relación que tenía eh, Trump con Netanyahu. Es una relación un poco distante y, y la relación de de Estados Unidos eh, encabezado por Biden está dirigida por el anticristo entonces es un poco en otra dirección si bien el legado de las relaciones aliadas con Estados Unidos sigue siendo sólido Netanyahu no permitirá que Biden las explote para obligar a Israel a distanciarse del entente chino-ruso solo para servir a los intereses de suma, de suma cero de Estados Unidos o sea ¿qué es lo que quiere Biden? obligar a, a Israel a, a, a distanciarse completamente a disociarse de el eje de poder ruso-china y apegarse a, a Estados Unidos y para eso Eh, está haciendo estas revoluciones de color. Además, su visión de la política interior es totalmente diferente a la de las élites estadounidenses gobernantes, en el sentido de que no se siente cómodo permitiendo que las ideas liberal globalistas, que son las de Biden, se infiltren en la sociedad israelí lo que teme que en última instancia podría dar lugar a su revisión radical en algo que los que sus fundadores nunca pretendieron este llamado o caos controlado tiene por objeto facilitar la modificación del régimen o el cambio de régimen o el reinicio del régimen incluso hasta un golpe de los de las FDI Mossad contra Netanyahu y una forzada solución de dos estados. A toda costa, Estados Unidos cree que debe hacer lo que sea necesario para impedir que el Estado israelí ejerza su derecho soberano bajo el liderazgo restaurado por Bibi, para equilibrar entre los mil millones de oro occidente liderado por Estados Unidos. Es precisamente este resultado el que Estados Unidos desea que se produzca, ya que podría haber un denominado segundo frente. La dinámica sociopolítica no está a favor de Netanyahu, lo que podría llevarle a dar marcha atrás o a ser derrocado. Y cualquiera de, de estos resultados aumentaría las posibilidades de que Israel se sometiera a ser el vasallo de la nueva guerra fría de Estados Unidos en lugar de continuar su trayectoria como actor independiente, porque ha estado de forma más independiente, no se ha, no se ha alineado con Estados Unidos como yo esperaban, sino que ha estado en forma absolutamente independiente. Y todo esto tiene como objetivo justamente que se ponga a los, a los pies y a la orden de Estados Unidos. Si la dinámica militar de seguridad dura se complica, como en el caso de una intifada aprobada tácticamente por Estados Unidos, su destitución podría ser un hecho consumado, a menos que consiga imponer una dictadura militar. Para que no se malinterprete el escenario anterior, no implica que la causa palestina sea ilegítima, sino simplemente que puede ser explotada por Estados Unidos, como a todas las demás, en beneficio de sus intereses más amplios. En cualquier caso, la situación es extremadamente inflamable y es difícil predecir lo que ocurrirá a continuación. Nunca antes había ocurrido nada parecido en Israel, ni en el pleno interno, ni en lo que respecta a sus vínculos con Estados Unidos. Se trata de algo literalmente sin precedentes, sobre todo por sus repercusiones en las relaciones internacionales, como se ha explicado acá. Bueno, eh, eso me pareció tremendamente relevante. ¿Por qué? Porque una de las señales de los tiempos Y del fin habla cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos, lo dice en forma textual la sentencia bíblica. Por eso es que me parece relevante hablar este tema, esa independencia que tiene Estados Unidos le puede llevar a, no sé, al, a la guerra. a pesar de que siempre Israel está en guerra. Pero esta guerra eh, contra Irán, que es la guerra eh, que está profetizada por lo demás. Seguimos entonces. Vamos a seguir, pero antes de seguir... que vamos a cambiar actualmente de tema eh, le voy a pasar otro audio y yo me pregunto ahora fíjense ustedes esta teoría amigos de Sin Mentiras porque a finales de marzo ya le hemos comentado en un anterior video que las fuerzas de la federación utilizaron el Mich 31 con el Kinsal que es la daga la conocida daga un hipersónico Estaban a 120 metros y allí palidecieron más de 300 oficiales según la última cifra que se ha filtrado a distintos medios en la Federación. Más de 300 oficiales y generales de la OTAN, británicos, polacos, hamburguesas y por ahí te vas. Estaban enterrados a más de 120 metros, protegidos por por varios sistemas de defensa antiaéreo de distintos países de la OTAN y allí llegó el hipersónico. Estaban súper seguros, al 1000%, que ellos estaban allí. Se reunieron. La federación esperó esta reunión y lanzó el MITCH, el KINZAL. Ahora, teniendo este contexto, luego aparecieron los papeles del Pentágono, las filtraciones. Y al destruir... El mando directivo de la OTAN en las sombras. ¿Ustedes no, ustedes no creen que los gringos luego armaron toda esta tramoya soltando estos papeles para detener el avance y para de alguna u otra forma ir poco a poco forzando una mesa de negociación. Es una teoría, simplemente es una teoría. Pero si te pones a armar piezas, tiene mucho sentido. Porque este golpe... Este golpe fue tal, estoy hablando del golpe de, esto de los más de 300 generales. Y esta última información, porque hasta ahora esto es extremadamente secreto. Han llegado varios cajones a Yacas, a los gringos, les ha enviado varios cajones. Y la federación ha hecho mutis absoluto Pero hoy hemos conocido a través de una entrevista que se le hace a Nicolai Pérez, Sorokin, que uno de los politólogos más importantes que hay allí en la federación, dice Sorokin que según la información que él maneja, repetimos, uno de los hombres mejor informados, fueron más de 300 los oficiales y generales, y que allí había desde generales británicos, oficiales superiores, coroneles, Varios, muchos de ellos gringos, británicos, polacos, alemanes, franceses, de la OTAN, pues, de la OTAN. Dice Sorokin que efectivamente se trató de eso, de un golpe fulminante. Y a partir de ese golpe fulminante, miren, casi que se está cayendo el títere como un castillo de naipes. Casi que las operaciones que están allí y en otras direcciones han venido flaqueando pero durísimo, además de la falta de municiones, de proyectiles, la falta de, de, de mano de obra, la descoordinación, tiene este esto que está diciendo, Zurbine. cuidado, cuidado, y no ha sido precisamente este golpe a la sombra, a lo que llaman el alto mando de la OTAN a la sombra, la que ha empujado a los gringos a sacar esos papeles para crear toda esta tramoya y sentar luego, con el paso de los días al titre comediante. Vamos a dejarlo hasta aquí, muchas gracias. Bueno, ahí teníamos, eh, para que nos mantén, seguramente eso no lo escucharon en ninguna parte, porque eso no se no lo han divulgado, pero Rusia ha estado usando <coughs> armas cada vez más poderosas, y eso es donde estaban reunidos 300 oficiales de la OTAN, preparando la famosa contraofensiva contra Rusia eh, para tratar de recuperar terrenos perdidos, una contraofensiva que se viene hablando eh, desde hace rato, desde el invierno de allá, que es el, el verano nuestro, digamos y que ahora está entrando en primavera, así como nosotros entramos en otoño, eh, se supone que ahora se hablaba de la contraofensiva de primavera, que viene ahora estaban organizando eso y resulta que les cae un misil hipersónico que es imposible de detener no con no con ojivas nucleares pero si sí una ojiva tradicional pero que caen con tal velocidad ustedes saben que la la velocidad eh, produce en función del en la medida que el, el misil venga más rápido tiene más potencia para entrar, penetra mucho más además los misiles hipersónicos suben a 30.000 metros eh, entonces lo, los sistemas no los pueden detectar y menos y menos eh, perseguir porque no pueden porque no tienen tecnología hipersónica eh, la OTAN entonces a pesar de que tenían sistema antimisiles, a pesar de que estaban en un búnker a 120 metros de profundidad le llegó un misil y hasta luego hasta ahí llegaron entonces y ahora están usando los rusos las bombas termobáricas que son las bombas más potentes que existen no nucleares digamos. que son bombas que actúan con vacío eh, un vacío que hace que la explosión eh, se multiplique en potencia no conozco el mecanismo no, no sé cómo funcionan pero, pero es lo que yo he escuchado, que son bombas tremendamente poderosa entonces eh, poco a poco Rusia empieza a mostrar y a golpear la mesa más fuerte con las armas va ganando poder va ganando ya eh, Estados Unidos ha, ha dicho que no saben cómo deten detener a Rusia y a China eso es prácticamente decir no, no podemos contra ellos eh, entonces Esto es incontrarrestable, eh, solamente la guerra nuclear seguramente va a llegar cuando Estados Unidos caiga económicamente, definitivamente, y la desesperación <coughs> de los locos que ya han usado las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, en Kosovo, en Irak... y eh, nuevamente las puedan usar así que no hay ninguna razón para pensar que no lo van a hacer sobre todo si están sometidos al estrés de la posibilidad de de, de ser de estar en la pobreza y eso es algo que no lo van a permitir y para eso eh, van a usar las armas nucleares sin lugar a dudas es como una fiera herida una fiera herida es cuando se pone más más feroz antes de morir Así, actúa, así va a actuar Estados Unidos bueno, cambiamos de tema la verdad es un proceso de realización profunda que no se alimenta de exaltaciones fanatismos, ceremoniales prácticas externas grandes palabras, egoísmos o adulación teatral del maestro que hemos encontrado. Cuando la vida nos hace encontrarnos con un verdadero mensajero de Dios, que lleva sus signos, el iniciado, si realmente lo es, sabe cuántas pruebas, sufrimientos, alegrías y dolores tendrá que afrontar en el tortuoso camino de la iniciación y del crecimiento espiritual, para poder liberarse del karma que ha generado y finalmente alcanzar un paso más en el camino de la evolución. Esto demuestra que la verdad no puede ser moldeada a nuestra imagen y semejanza y ni siquiera puede reflejar nuestras ambiciones y voluntades personales. La verdad no tiene adornos, es abrumadora, lo abarca todo y es extrema como lo es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quién es la verdad y su enseñanza. El Hijo de Dios se dejó matar por la redención y salvación del hombre un hombre que después de 2000 años lo sigue traicionando y escupiendo pero a pesar de ello eligió la cruz y luego la resurrección un camino completamente incomprensible para aquellos discípulos que lo amaban y que tal vez proyectaron en Cristo a su pequeño, arrogante y estúpido punto de vista como solemos hacer la verdad es que es como el fuego que quema. Si el discípulo se acerca demasiado a ella y provoca causas distónicas, la ley del karma independiente de la voluntad del iniciado se revelará incluso después de años y de ciclos enteros de encarnación. La fe ciega no es suficiente para llegar a la realización del absoluto. La devoción no es suficiente. El tiempo de las prácticas externas y personales ha pasado, sobre todo si estas prácticas desarrolladas a lo largo de los años, nos dan frutos de sabiduría, es decir, la comprensión de que el espíritu, cuando es auténtico, no refleja nuestros cánones y no debe doblegarse a nuestro placer para nuestras gratificaciones y nuestras necesidades. En efecto, como enseñan todos los maestros encarnados en la Tierra, todo placer y necesidad personal ya genera en sí mismo un karma que inevitablemente conducirá al sufrimiento. Cuando el discípulo entra al templo, que en nuestro caso es el camino del discipulado de la ciencia del espíritu, a través de la enseñanza de Cristo y de sus ángeles, de la conciencia volumétrica, muere y renace. La muerte iniciática, en el proceso evolutivo, presupone pruebas y dolores necesarios para que el goce del espíritu y del servicio a la causa universal conduzca a la meta prevista por la mente de Dios, una meta anhelada a la que aspira el discípulo para la armonía universal de todos los seres sensibles que componen el, el universo. ¿Cuántas veces cae el iniciado por no cuestionarse y entrar en el juicio del Maestro y de la causa a la que sirve? ¿Cuántas veces el iniciado se acerca a la verdad única y siguiendo el parámetro lineal de su mente sin considerar el parámetro, parámetro volumétrico que utilizan los eternos mutantes que guían la evolución en este planeta? ¿Nuestro pequeño ego y nuestra vara medirán y contendrán alguna vez el río cósmico e imparable de la verdad o la inmensidad de universos enteros? ¿Cuántas veces hemos permitido que la arrogancia nos ciegue o que nuestra infantil necesidad de reconocimiento prevalezca sobre la lealtad a la causa? ¿Cuántas veces hemos alimentado el ansia de gratificación, la sed de poder y protagonismo, engañados por el ego y el fanatismo? ¿Cuántas veces hemos buscado reconocimientos de fama y gloria cambiando el camino de la iniciación por un asilo del espíritu donde siempre prima el tomar decisiones? sobre el dar. Nuestros espíritus han sido tocados inmerecidamente en el fluir de la eternidad por la mano del Padre que ofrece la redención y así el toque del espíritu a través del supremo sacrificio de Cristo. Nos ha dado la posibilidad de salir del ciclo de innumerables nacimientos y muertes. Estamos siguiendo este camino más por gracia que por méritos acumulados sin embargo, ¿qué ciegos somos cuando en lugar de cuestionarnos a nosotros mismos y a nuestro ego cuestionamos al ideal que sirve o al maestro que hemos conocido y que por nuestro bien sangra y sufre lavando en secreto nuestras miserias en lugar de desestructurarnos nos atrevemos a cuestionar la verdad cósmica poniendo de nuestro lado al susurrador al que quiere hacernos caer Y así nos olvidamos de una de las enseñanzas más importantes que nos han dado, lógica, discernimiento y fe. Esta triada expresa el conocimiento de la ley universal, la lógica que deriva del estudio y la realización de la ciencia del espíritu que no puede suceder individualmente, sino que requiere de un maestro, de un camino y de obras concretas que nos lleven a la experimentación del valor para el beneficio de todos los seres sensibles en el universo no sólo de nosotros mismos. discernimiento con respecto a lo que hemos meditado, deducido y a través del estudio y la práctica. Y finalmente la fe o la certeza de que si nos adherimos a la lógica del espíritu y practicamos el discernimiento, la vida y la ley fluirán de manera más justa y natural en armonía con la voluntad superior. ¿Cuánto nos queda por crecer en el camino, dependiéndonos de los impulsos y solicitaciones del mundo que ha elegido encaminarse hacia la, la autodestrucción, ¿cuánto les queda aún a nuestros espíritus para darse cuenta que el sacrificio del nazareno fue hecho para beneficio de todos nosotros y de nuestros hijos y de los hijos por venir, y que la vida y la verdad no son un hecho un lecho cómodo donde se pueda encontrar el simple descanso sino un constante de venir de pruebas en la que es necesario superarse precisamente para permanecer en la estela del río de la eternidad. Seguimos. Servir físicamente la causa con nuestro activismo social supera la fe que Cristo nos pide, la supera, la fortalece, la hace digna de estar cerca del Maestro Jesús. Jesús le enseñó en su vida diaria. Jesús oraba, pero era un activista social. Cada día defendía a los justos. Uno de los justos de hace dos mil años fue, por ejemplo, Juan el Bautista, que gritaba justicia y luego Jesús curaba, atacaba a los poderosos y predicaba las cosas míticas de su padre, de su padre que es la teología. Por eso, cuando entramos en una crisis existencial, Tenemos que hablar con nosotros mismos y mirar hacia adentro, sin absolver ni justificar nuestras limitaciones y errores. O sea, debemos ser honestos porque en la balanza que pesas los errores y las acciones hay un abismo que no se equipara y que depende mayormente de las acciones que realizamos. Hago un recuento y estoy feliz de que por una vez en mi vida puedo hablar de ustedes y no de mí. Ustedes se han quitado el pan de su boca para proteger y testificar a los justos. Están ahí cuando los convoco y nunca me dejan solo, solo cuando tenemos que enfrentarnos a nuestro enemigo. Siempre están dispuestos a apoyarme cuando elijo una causa visible. Y aunque no vean con sus ojos ciertas acciones y causas <coughs> en las que no los puedo involucrar por razones de seguridad, luego en los frutos en los juicios o en el periódico que dirijo de lo que realiza en secreto. Desafío a cualquiera hoy a cuestionar y discutir el trabajo que ustedes y todos nosotros estamos haciendo. Nuestros jóvenes y la asociación Funimena son la prueba científica y palpable de lo que hacemos. Ya no quiero hablar de los estigmas que son como un cuadro místico inalcanzable y el consuelo de algo mucho más grande que estamos haciendo. Les digo esto porque no deben vivir con el miedo a equivocarse, sino que deben vivir con la alegría de lo que están haciendo, porque más allá de las promesas que les aseguro que son ciertas, que heredarán el nuevo reino y la mayor satisfacción que pueden tener es tocar con la mano la causa que sirve. El corazón del mensaje de hoy creo que es haber comprendido que después de muchos años de lecciones espirituales que nuestro fundador, maestro, guía y rey Jesucristo, el Hijo de Dios y que seguirlo es un camino realmente difícil la cultura católica a menudo nos tienta a pensar que para seguir a Cristo basta ir a misa creer por fe y vivir con la normalidad esto no es crístico y representa la cultura del anti evangelio para seguir a Cristo no basta ir a misa permanecer en una comunidad como la nuestra comulgar apoyar y dar limosna Esto no es seguir a Cristo, eso es solo vivirlo parcialmente. Seguir a Cristo, en cambio, significa dejarlo todo. Es decir, dejarlo todo sin dejar de vivir nuestra vida en sociedad, en el trabajo y en la familia. En pocas palabras, por tanto, dejar ese mundo viviendo en él por necesidad física y laboral. Y seguir sirviendo a la causa de Cristo. Como, como comunidad, hemos elegido el camino más difícil, que es seguir a Cristo. Y dentro de su misión, nos ocupamos de muchos sectores y temas como la ayuda a los enfermos, a los niños, la evangelización, hablar del mensaje según las enseñanzas de la ciencia del espíritu y marcamos la diferencia con otras comunidades porque experimentamos el activismo social en la calle. Todos los cristianos que han hecho esto han sido asesinados o perseguidos o han muerto de agotamiento físico por haber dado vida a otras. Nosotros, a nuestra pequeña manera, no tenemos miedo de ofrecer nuestra vida si el cielo nos la pide. <coughs> y ustedes han dado prueba de ello apoyando a los justos en Palermo. Para mí los hechos son suficientes para validar lo que les estoy diciendo. Y los hechos están ahí y son tangibles. Cuando dudamos de lo que estuvimos haciendo durante los últimos años, el cielo fue tolerante. Hoy, dudar de nuestras acciones significan cambios tan desorientados, explotados y en el peor de los casos ponerlos del lado de los infiltrados de mi enemigo. La desorientación es aceptable tanto como la duda y discutiéndolo podemos llegar al esclarecimiento, pero si ustedes se ponen de su lado como infiltrados de mi enemigo, deben estar seguros de que el cielo interviene de manera drástica y solo los aleja de este camino estrecho. <coughs> Mi plegaria es que no se dejen arrastrar por cosas que no son de, de su mundo. Debemos vivir las situaciones humanas de este mundo. Pero hacerlo como hacía Jesús. Sin dejarse atraer por las cosas que no eran de su mundo. <coughs> lo que no pertenecía a su mundo, Él lo dejaba afuera. Debemos imitar a Cristo que dijo en ese momento... Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo... A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean una sola cosa como nosotros cuando estuve con ellos yo los custodiaba en tu nombre a aquellos que me diste y los he guardado y ninguno de ellos se ha perdido excepto el hijo de la perdición ese es Judas para que se cumpla la escritura pero ahora vengo a vosotros y os digo mientras estoy en el mundo para que tengan en sí mismos la plenitud de mi gozo yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo como tampoco yo estoy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, así como yo no soy del mundo. <ríe> Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los envié al mundo. Por ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Juan 17, versículos del 11 al 19. De eso le hemos hablado muchas veces. Vamos a matizar con otro audio que tenemos para ustedes, mis queridos auditores. En todo el universo no lo sé. Pero en esta galaxia, el único planeta que lo mató y lo torturó es el, el, la civilización del planeta Tierra. Estos han rehusado, pero no lo mataron. Y se fue. ¿Se fue por muerte natural o porque se nos llevaron los ángeles? esta galaxia que dijo amigo mío tiene más de 150 mil millones de estrellas imagínate cuántos planetas tiene esta galaxia el único de las cuántos planetas ha habitados Yo pienso que se tiene 150 mil millones de soles alrededor, seguro, hago por defecto. 100 mil millones de planetas son habitados. Seguro que hay planetas que lo, lo rechazaron, civilizaciones, pero que una sola le hizo lo que hizo. Cuando se pregunta a la gente dónde está el infierno, es claro dónde está el infierno, ¿no? Pero, en eh, el extremo mal, en el bien, porque este planeta, pues, que fue teatro de, de la tortura del del asesinato del Cristo, será también teatro de la base más espectacular y esplendente como planeta, no como sol, de toda la galaxia misma. Ah, un oasis extraordinario de, de, de, de luxo, de, de lujo, de amor, de belleza, como nunca la galaxia lo vio. Y ahí me, me paro porque si vamos a otras galaxias es infinito. Ahí no sé, verdad no lo sé. Quizás hay peores planetas de nosotros, pero no lo sé. Bueno, ahí teníamos un, un audio respecto de la visita de, de Jesús, del Cristo, digamos, en, en de, distintos planetas dentro de la galaxia. El único dentro de esta galaxia que lo lo mató somos nosotros. Otros lo rechazaron. La mayoría inmensa lo aceptó. y Esos planetas tienen una tecnología muy avanzada y una ciencia espiritual muy avanzada. Y por último vamos a ir con el último audio que está relacionado con lo que estamos hablando pero que es de otro mensaje. Digamos, mensajes concordantes con lo que estamos diciendo mucho cuidado con las inoculaciones pequeños les he sugerido orar muchísimo y alejarse de las cosas de este mundo para que puedan vivir serenamente en sus hogares unidos siempre en familia los poderosos de la tierra están previendo el exterminio de esta humanidad están llevando a cabo sus malvades planes Dios que ve desde las alturas de su cielo, en verdad les dice, hombres, he visto la abominación que hay en ustedes y he escuchado las lágrimas de mis hijos. No quedaré insensible a este llamado de ayuda. China está esperando para desplegar su energía nuclear. Su lujuria se encuentra en el poder. Están conspirando contra los pobres y se esconden tras luces falsas. Se disfrazan de corderos, pero son peor que lobos rapaces. Hijitos míos. Quiero dictarles entonces qué es lo que tienen que hacer, porque pronto todos perderán su libertad. Pongan todo su corazón dentro de mí. De este modo estarán protegidos. Los tiempos del gran dolor han llegado ya, y muchos hombres perderán pronto la vida. Pronto podrán ver cómo los sellos y las trompetas hacen estragos en este mundo hasta que venga el ángel de la muerte. La plaga se extenderá rápidamente y afectará a gran parte de la tierra. Habrá entonces numerosas pérdidas humanas en cuestión de semanas. Las naciones irán pronto a la guerra y ya no podrán detenerse. Vendrá entonces así la desesperación y el hambre absoluta. Lloro por este pueblo, pues yo he dado mi vida por su salvación. Pero fui puesto en la cruz y el hombre se ha vuelto más malvado que nunca. Hijos míos, yo les otorgué la libertad y ahora qué es lo que tienen. Se han convertido en víctimas de Satanás y no se están dando cuenta que están siendo quemados en las hogueras. Hijos míos, solo en mí obtendrán la libertad. No hay otro Dios que pueda darles esta verdadera libertad, porque ahora se han vuelto los esclavos del demonio. Viven en medio de la oscuridad, pero no pueden ver porque qué Satanás los ha cegado con sus luces. ¿Qué maldición existe en este mundo, hombres? Se han dejado seducir por el demonio, sin ningún reflejo han abrazado esta muerte. Pero aquí estoy yo, en el enfrentamiento en contra del demonio. Cuántos errores, cuántas decepciones y cuánto dolor. Pero esta ha sido su elección. El reloj ya ha sido puesto en marcha. La hora del fin ya está aquí y todo se encuentra en sus manos. De cierto les digo que deberían de ser capaces de arrepentirse de todo el mal que han hecho. Hijos míos, sean capaces de postrarse ante mí su señor y humildemente aprender a pedir perdón. ¿Quieren tener la oportunidad de entrar nuevamente en este mundo de amor y felicidad, en donde yo los acompañe siempre? Pues esto depende únicamente de ustedes. El reloj dará el último toque pronto, y así es como la oscuridad pronto invadirá la tierra. Arrepiéntanse. Su Jesús. Bueno. ¿Qué les parece el mensaje? Brutal... Y concordante con las cosas que hemos conversado eh, la hora se acerca mis queridos muy, está muy cerca la gente vive tan dormida que produce una angustia tan grande la, la saber cómo vive la gente con una indolencia, una ignorancia y no querer saber nada este yo muchas veces les hablé del contacto extraterrestre el contacto extraterrestre era un proyecto que tenían los extraterrestres y tenía el visto bueno del, del Padre Adonai. Pero ahora, producto de la indiferencia, de la indiferencia del hombre absoluta, antes, cuando hubo una crisis de misiles el año 62, eh, los que eran muy jóvenes o no habían nacido, si leen la historia se van a dar cuenta, que, de que la gente, en forma desesperada, de todo el mundo, empezó a, a, a hablar de no world, y protestar en todas partes, qué sé yo y estábamos mucho más lejos de, de una guerra nuclear que ahora y ahora que todos los líderes amenazan con bombas nucleares, todos los días la gente no hace nada no cree nada. Entonces, los extraterrestres nos dijeron que eso es el natural e inconsciente deseo de autodestinción, esa indiferencia. Entonces, el, el proyecto de contacto cósmico para toda la humanidad se desechó. Solamente va a haber contactos para los las personas que están en el camino, que están por la vida, solamente eh, ellos van a tener la posibilidad del contacto. El contacto ha sido eh, modificado, recién el proyecto de contacto, por esta reacción de indiferencia ante la inminencia de una guerra nuclear. Eso eh, nos ha, le ha dado a ellos la certeza científica de que nosotros queremos auto distinguirnos por ejemplo ustedes saben mis queridos auditores que las las cebras cuando son perseguidas por los leones eh, o por los pardos que son los chis que son felino grande eh, ellos en su natural deseo de perpetuar la especie en su deseo de, de vida ellos las cebras se dejan atrapar las adultas para proteger a las jóvenes que corren más lento disminuyen la velocidad para ser atrapadas y así distraer a los leones de la posibilidad que agarren a una cebra pequeña ¿qué hacemos acá? en este país, en este mundo nosotros matamos a los niños no los protegemos no hacemos lo mismo que hacen las cebras con nosotros entonces esta humanidad está condenada o se autocondenó a la autoextinción el proyecto de contacto era una posibilidad de salvar a la humanidad pero la misma humanidad se autocondenó. Todas las civilizaciones que es, que han sido destruidas, generalmente han sido autodestruidas por su propio comportamiento. Así que eso es lo que les tengo que decir. No es una noticia muy alentadora. Lo único que nos queda, más que nunca, es hacer la voluntad de Dios, porque es el único camino que nos puede dar la salvación. No existe otra posibilidad no las religiones porque las religiones están en manos del mal ninguna religión por ningún motivo pero haga la voluntad divina y todos nosotros sabemos lo que es el bien todos nosotros sabemos lo que hay que hacer hay que ayudar al, al que no tiene hay que defender los valores los valores de la justicia, en fin, todas esas cosas tienen que hacer, lo mismo que hizo Jesús cuando estaba acá. Vamos a ir con preguntas de nuestros auditores, vamos con las preguntas. ¿Qué es el proyecto Plupin? Pregunta Claudia Apablaza. Aquí en Chile estamos... Eh. Querida Claudia, el proyecto Bluebeam eh, es un proyecto que tiene el, el mal para engañar a la humanidad una vez más, eh, haciéndonos creer que hay un contacto extraterrestre y que hay una segunda venida de Jesucristo y, y, y ellos van a presentar la segunda venida de Jesucristo pero en realidad el que va a llegar en su idea es el anticristo los seres nos han dicho que no va que, que nos van a permitir eso eh, que ese, ese proyecto se cumpla al pie de la letra al menos con la venida de jesucristo así que eh, esperamos su intervención en ese caso es lo que te puedo decir. ¿Vamos con otra pregunta? Arrasada por la violencia y la delincuencia, ¿esto es parte de la Agenda 2030? ¿De querer hacer pedazos este país, Latinoamérica, y llevarlo un a estado, un Estado policial? Pregunta Florentino Miller. Florentino, efectivamente es así. Eh, aunque ustedes no lo crean, mis queridos auditores, el, el Estado policial en que se está convirtiendo este país no obedece a, a una directriz de gobierno, sino una directriz que viene del Comando Sur de Estados Unidos. Eh, cuando se puso una base norteamericana en el año 2012 en Concon, la gente no, tu, no tuvo idea, pero ahí ellos empezaron a instruir a la policía para un estado policial. Eh, y entonces... Eh, el objetivo de esto es para que todos los países finalmente tengan un estado policial que forma parte de la manera de controlar y reprimir al pueblo cuando haya una dictadura mundial así que esto lo tiene que ver con el gobierno, este el gobierno que esté eh, esto se tiene que cumplir porque hay un poder superior que lo está haciendo y es el poder mundial entonces eh, es lo que te puedo decir querido Florentino eh, los carabineros todo el mundo sabe que prácticamente se mandan solos ocurrió en tiempos de Piñera incluso y ahora en este gobierno con razón ¿a qué creen ustedes que le obedece el, el alto mando de carabineros y del ejército que usted cree que lo debe al presidente eso es eso quedó instituido de eh, que había un poder civil que estaba por sobre el poder civil militar pero las cosas han cambiado nos enseñaron que había un poder ejecutivo un poder legislativo y un poder judicial ustedes creen que existen esos tres poderes existe un solo poder que es el poder del capital Ya no existe esos poderes legislativos. El poder legislativo está controlado por el capital. Y los parlamentarios hacen lo que ellos, los poderosos, quieren que hagan. Legirlan lo que ellos quieren que elegirle. Y también sirven, por cierto, al poder mundial. La ONU que está metida hasta el cuello aquí en nuestro país. Que dicta las pautas, especialmente en lo que es salud. Entonces... Eh, es lo que te puedo decir? Vamos con otra pregunta ¿Cuándo comenzará la guerra nuclear? Porque siempre la gente más humilde y con menos recursos sufre Lo estoy escuchando atentamente Pregunta Lorena Pizarro Querida Lorena No sé cuándo va a empezar la guerra nuclear No te lo puedo decir La verdad es que no lo sé Pero a ver una guerra nuclear Lamentablemente es así. Eh, antra, de hecho te puedo también asegurar de que dos intentos eh, de usar armas nucleares en esta guerra fueron... Eh, ...fueron eh, quedados truncos porque fue, hubo una intervención extraterrestre. Entonces, pero no siempre va a haber esa intervención, porque cuando los tiempos estén maduros, eh, ellos no van a intervenir más. Vamos a tener que cosechar lo que hemos sembrado. La guerra nuclear es probable que se produzca, no este año... Porque la economía de Estados Unidos está en la UCI pero sobre, con respirador artificial se subsiste con la venta de armas. La guerra larga, el, el cuco Rusia lo, le hace vender muchas armas a Estados Unidos y eso sostiene su economía. Pero cuando la economía caiga, y lo dicen los especialistas que la economía de Estados Unidos va a caer muy pronto... Cuando hablo de pronto estoy hablando de un año más, o, o máximo dos años. Ahí, ahí sí que se van a desesperar. Y ahí puede ocurrir lo que hemos dicho muchas veces, incluso ahora al, al comenzar del programa, de que Estados Unidos actúe como la fiera herida, no quiera perder su primer lugar, su preponderancia mundial, no quiera perder el ser el que dicta las pautas de de qué hacer y qué no hacer no quiera perder todo el control que ha tenido hasta el momento eh, y, y, y pueda usar armas nucleares y el peligro es que si lanza unos cinco misiles la respuesta es automática entonces es muy difícil parar esto si no son más que con la intervención extraterrestre eh cómo están las cosas, no sé si vayan a intervenir, solamente van a intervenir para evitar que planeta sea destruido. Pero no van a intervenir para evitar que nos muramos todos, porque nosotros estamos promoviendo nuestra autoextinción. Decía hace pocos minutos atrás, porque no estamos haciendo nada, absolutamente nada, para gritar a favor o en contra de la guerra nuclear, que es potencial y que lo dicen lo dicen en algunos noticieros decían incluso cuánto se demora un misil nuclear en, en, en y salir de Rusia a Londres, se demoraba algo así como tres minutos en llegar a Londres y lo mostraban en las noticias entonces y nadie dice nada ni hace nada, la gente vive pensando en, en llegar a fin de mes en, en, en las vacaciones en el carrete en el asado en, en cambiar el auto en cualquier cosa sí, en cualquier cosa y no tenemos capacidad para ver más entonces Dios nos juzgó y lamentablemente nos estamos condenando nosotros mismos con nuestra indiferencia con nuestro modo nefasto de vivir a la autoextinción. Es lo que te puedo decir, mi querido... Yo sé que no les gusta lo que les digo, pero mi obligación es decir la verdad. Eh, ustedes dirán en poco tiempo más si dijimos o no la verdad. Es verdad que en esta parte, al final de los tiempos, se están abriendo portales dimensionales... y se están conectando a todas las dimensiones, y que usted y yo... No somos cuerpos físicos, sino somos un espíritu. Entonces, ¿por qué la gente busca lo material por solo, lo espiritual? Pregunta Margarita Herrera. Margarita. Eh, tu pregunta es muy especial. En este tiempo... Existe una una aceleración de energía del juicio, que viene del sol central de la galaxia, para acelerar los procesos, para que la gente buena se ponga más buena, y la gente mala se ponga más mala, en la energía del juicio, la separación del trigo y de la cizaña los portales dimensionales no necesariamente se abren por eso los portales dimensionales están definidos en distintas partes de la del planeta por ejemplo donde hay portales dimensionales donde son los lugares de las apariciones de la virgen que ahí tiene la posibilidad de de alguna manera ...de bajar... ...bajar su dimensión de luz... ...a una dimensión... ...llamémosla un poco etérica... ...para que un... ...un vidente... ...un niño... ...o alguien que la Virgen quiere que la vea... ...te lo pongo como ejemplo... ...la pueda ver... ...si no hay un portal dimensional ahí... ...es muy difícil que la puedan ver... ...porque es un ser sublime de, de luz que no el ojo humano no tiene la capacidad de ver ni siquiera un vidente puede verlo entonces, eh, entonces esos portales son definidos no es que se hayan abierto en forma especial donde hubo una aparición de la Virgen el portal está, y el portal está abierto y se permanece lo que sí eh, se están se están produciendo muchos procesos para precipitar esta separación del trigo de la cizaña eh, un proceso brutal en este tema es, no sé si ustedes han sabido que unas manchas solares nueve veces el diámetro de la Tierra oscuras, tomadas por la NASA impresionante están generando tormentas solares y van a generar tormentas solares que van a ser causa de grandes terremotos eh, erupciones volcánicas, etcétera y una serie de cosas como parte del proceso y esas manchas solares se producen, aunque estero lo crean por nuestra falta de amor por la falta de por nuestra maldad extrema. A eso a, a, esa es la relación que tenemos con el cosmos, para que ustedes vean. Una alguna vez les explicamos que hay unas partículas que se llaman quanta sens y, y, y que toman un registro de la cantidad de, que vienen del sol, que toman un registro de la cantidad de amor que hay acá y después se devuelve como quanta memos ...y producen después al llegar al sol... ese ...esas tremendas manchas... ...y el sol... ...produce un, un flujo... ...de equilibrio... ...un flujo compensatorio que equilibra eso... ...y manda esas... ...eyecciones de masa coronal... ...tormentas solares que van... ...a venir a afectar... ...la tierra para que se produzca... ...el equilibrio... ...¿cómo se produce el equilibrio? ...con esta energía que produce grandes terremotos. Nosotros, cuando estamos en medio de un terremoto gigantesco, no vamos a estar pensando en el fin de semana, no vamos a estar pensando en el carrete, no vamos a estar pensando en las vacaciones, ni vamos a estar pensando si llegamos a fin de mes. Seguramente, si tenemos a alguien al lado, lo vamos a abrazar y nos vamos a socorrer mutuamente. Entonces van a desaparecer nuestras imperfecciones humanas, debilidades humanas y vamos a convertirnos en un poco más humanos. Entonces ese es el objetivo de esos flujos compensatorios que hace el Sol en virtud del, del registro patético que ha sacado de la Tierra. Eso es lo que nos han dicho los seres extraterrestres. Así funciona. Todo es ciencia del espíritu. Nosotros generamos todos los terremotos que van a venir. Nosotros generamos todas las erupciones volcánicas que van a venir. Nosotros generamos nuestra propia autodestrucción al al, al no cumplir el mandato divino de hacer la voluntad de Dios. Así funciona esto. No espero que me crean, pero yo tengo la obligación de decir Tenemos otra pregunta más. ¿Qué va a pasar con el actual gobierno del presidente que estamos teniendo? ¿Irá a acabar finalmente? Cada día estamos peor, la delincuencia, la violencia. Parece que hay planes en Sudamérica para destruir nuestro país pregunta rodrigo córdoba querido rodrigo todos los países de sudamérica van a sufrir lo que está sufriendo chile de hecho eh, hay algunos países que lo están tan mucho peor que chile por ejemplo en el tema de delincuencia ni hablar tengo amigos en méxico ni, ni te cuento cómo son las cosas el narcotráfico que está mucho más avanzado que nosotros nosotros vamos para allá pero así como hey, allá los narcotráficos eh, son tan poderosos que que le ganan a la policía eh, aquí los narcotráficos no son tan poderosos pero los policías le tienen miedo en fin entonces la violencia extrema está justamente llegando porque los países con gobiernos corruptos permiten el narcotráfico lo permiten que crezca en otros países no existe el narcotráfico en los países que no tienen menos corrupción pero en los países generalmente capitalistas el narcotráfico prevalece y fomenta el el tráfico de drogas y con él la delincuencia y el crimen y el gobierno no puede hacer nada no va a hacer nada todo lo que hace el gobierno en este momento es la respuesta, da respuesta inmediata a los requerimientos del capital a los requerimientos de la derecha a los requerimientos de la ONU y así gobierna eh... y la derecha no lo ha derrocado ni lo ha sacado porque ni Estados Unidos lo, lo ha sacado porque no le hace daño a nadie todo lo contrario, si hacen lo que es, dice les es útil es más, a la derecha le conviene a los que piensan en la derecha les conviene porque le está pavimentando el camino para su candidato entonces no hacen nada le siguen dando instrucciones pero es un tonto útil para ellos digamos eso es lo que te puedo decir podríamos hablar mucho más pero eh, tenemos poco tiempo y parece que llegó otra pregunta ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que es más fácil que la mentalidad de un niño que una persona con la mentalidad de niño entre reino de los que un gran doctor de la ley ¿hay que ser como inocente? ¿o hay que creer ciegamente en Dios Padre y en Jesús? buena pregunta Muy buena pregunta se refiere justamente a que, hay que ser como niños inocentes y entregarse a la voluntad de, de no es que seamos inocentes pero hay que tener la capacidad y la humildad para entregarse a la voluntad divina, cuando tú ves que nada nada humano ni nada que tú puedas hacer eh, puede lograrlo, entonces te doblegas te niegas y te entregas a la voluntad divina. Y entonces, de esa manera inocente como lo hacen los niños, tienes la posibilidad cierta de entrar al reino de los cielos. A diferencia de del doctor de la ley, como decías ahí. Por ejemplo, entre los apóstoles de Jesús, el que más sabía era Judas. Judas era un doctor de la ley. Sabía. Mucho. Pero el problema es que era soberbio. Y entonces le decía a Jesús, tienes que hacerlo así. Tienes que ir para, a San Elín y mostrarte eso y hacerlo así. Yo te lo digo porque yo sé. Y por soberbia extrema, finalmente no, no después de haberlo traicionado, por su soberbia se suicidó, no fue capaz de ir a pedirle perdón humildemente a Jesús, como lo hizo Pedro, que Pedro lo traicionó en, de manera peor que Judas, peor, porque lo negó tres veces. En cambio Judas, lo que quería hacer es hacer las cosas a su manera y llevarlo a la fuerza al Sanedrín, pero él no sabía que lo iban a matar. Entonces, lo traicionó pero por su soberbia se condenó entonces te lo pongo eso como ejemplo porque él por tener mucho conocimiento se deja de ser humilde y ahí es donde está el error tú puedes tener mucho conocimiento pero no puedes dejar de ser humilde es decir, ante Dios tiene que ser humilde porque ante Dios no somos nada Y sin Él no somos nada. Y eso lo vamos a ver ahora en, y lo vamos a tocar en los tiempos que vienen ahora. Entonces, o nos entregamos a la voluntad divina o nos perdemos. No hay otra posibilidad. Eso es lo que te puedo decir, mi querido amigo. Y bueno, estamos en la hora, así que los tenemos que dejar. Les damos las gracias por acompañarnos una vez más y los esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la Radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.